Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh creyentes, no se adelanten a Allah y a su mensajero en su toma de decisiones, ni se apresuren a opinar en su presencia. Y teman a Allah. Ciertamente, Allah oye todo lo que dicen y sabe todo lo que hacen. Oh creyentes, no levanten la voz por encima de la del profeta, ni le hablen en un tono demasiado alto, como hablan entre ustedes, pues podrían echar a perder sus buenas acciones sin darse cuenta. En verdad, quienes bajan la voz ante el mensajero de Allah por respeto a él, son aquellos cuyos corazones han sido purificados y temen a Allah. Ellos obtendrán su perdón y una enorme recompensa. En verdad, la mayoría de quienes te llaman a gritos, ¡Oh, Muhammad!, por detrás de los aposentos privados de tus esposas, no razonan. Y si fueran pacientes y esperaran hasta que salieras a su encuentro, sería mejor para ellos. Y Allah es indulgente y misericordioso oh creyentes si un perverso les trae una noticia verifíquenla para que no perjudiquen a nadie por ignorancia y tengan que lamentar después lo que hayan hecho y sepan que entre ustedes se encuentra el mensajero de Allah si les hiciera caso en muchos asuntos siguiendo sus deseos estarían en dificultades pero Allah ha infundido en sus corazones el amor por la fe y la ha embellecido y ha hecho que detesten la incredulidad, la maldad y la desobediencia. Esos son quienes están bien guiados. Esto es un favor y una gracia de Allah. Y Allah es sabio y omnisciente. Y si dos grupos de creyentes llegan a enfrentarse entre sí, Hagan que se reconcilien si un grupo abusa del otro combatan al que haya abusado hasta que se atenga a los mandatos de Allah y si se atiene a ellos reconcílienlos con equidad y sean justos en verdad Allah ama a los justos los creyentes son ciertamente hermanos entre sí reconcilien pues a sus hermanos y teman a olá para que él se apiade de ustedes oh creyentes no se burlen unos pueblos de otros pues podría ser que estos últimos fueran mejores que aquellos y que no se burlen unas mujeres de otras pues podría ser que estas últimas fueran mejores que aquellas No se difamen ni se insulten con apodos. Qué malo es hacer uso de apodos ofensivos después de haber abrazado la fe. Y quienes lo hagan y no se arrepientan, esos serán los injustos. Oh, creyentes, eviten al máximo las sospechas sobre los demás sin fundamento. Pues algunas de esas sospechas pueden ser pecado. No se espíen ni hablen mal de alguien a sus espaldas, pues sería como comer la carne de su hermano muerto. ¿Acaso no les repugnaría hacerlo? Y teman a Allah. En verdad, Allah acepta el arrepentimiento y es misericordioso. Oh, gentes, los hemos creado a partir de un hombre y de una mujer. Oh, gente, los hemos creado a partir de un hombre y de una mujer y los hemos constituido en pueblos y en tribus para que se relacionen y se conozcan unos a otros. Realmente, el mejor de ustedes ante Alá es el más piadoso. En verdad, Alá es omnisciente y está bien informado de todo. Algunos beduinos dicen: "Creemos. Diles, oh Muhammad, todavía no son verdaderos creyentes pues la fe no ha arraigado aún en sus corazones más bien digan que han aceptado el islam y si obedecen a allah y a su mensajero él no dejará ninguna de sus buenas acciones sin recompensa en verdad allah es indulgente y misericordioso Los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero. Se reafirman en su fe y no dudan. Y luchan con sus bienes y sus vidas por la causa de Allah. Esos son realmente los sinceros de corazón. Diles a dichos beduinos, ¿Pretenden informar a Allah de la fe que hay en sus corazones cuando Él conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra? ¿Pueden informar a Allah de la fe que hay en sus corazones? Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. Los beduinos creen que te han hecho un favor abrazando el Islam. Diles: No crean que me han hecho un favor convirtiéndose al Islam. Es Allah quien les ha hecho un favor al guiarlos hacia la fe, si son sinceros cuando dicen que creen. Allah posee el conocimiento absoluto de cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y allá observa todo lo que hacen.